Los hijos de Coat por sus familias son Amram, i s a r Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias Mali y Musi. Estas son las familias de Levi según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Limni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron siete mil quinientos.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 De Coat eran la familia de los Amramitas, la familia de los Izaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Estas son las familias Coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era ocho mil seiscientos que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, e l i s a f á n hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca,